el Círculo Secreto. Son unos tipos eh, raros, muy raros. Creen que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 I right, come from Darmenivots. <laughs> <laughs> in Sistan, highly respected Mikhaels and My family just cares that I'm a good wife and mother. of <laughs> I had to get as far as possible from my community.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 Si estos personajes son desconocidos, más lo es este hecho. El hecho es el siguiente. En España existen fábricas que exportan productos que ellos consumen y se visten con ellos. Nosotros, nuestras empresas, los están vistiendo y están exportando cosas para ellos, ¿no? Sí, fíjate, hablamos antes de este gorro que os comentaba, que es muy parecido a los gorros rusos, ¿no?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 para bajar un poquito lo que hay al lado de las orejas. Yo, yo creo oh. que, que ahora mismo la imaginación de muchas personas ha desbordado con sí. lo que de Bueno, es que, Bruno, ya sabes, ya sabes que los hombres con la edad tenemos el, la misma cantidad de pelo que teníamos de joven, pero distribuido en otro lado. Exacto, exacto. <risas> ¡Jojo, mil gracias! Muchas gracias a vosotros. Ay, ah, un abrazo. Chao.